Es una nueva jornada de lucha eh, y vamos a hablar del tema para que nos cuente más detalles con el secretario general del CIPREN, del sindicato de prensa Zona Sur, eh, Milton Fernández. Milton, buen día. Mauro, de Radio Kermest, te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Mauro. ¿Cómo andás? ¿Todo, ¿Todo bien? bien? Sí, sí. Bueno, sí, gracias sí, por atendernos a esta hora, Milton. Eh, no, contanos, por favor. Eh, si eh, la movida es hoy, ¿no? Sí, hoy nos juntamos al mediodía, eh es, es un plan de lucha a nivel nacional, justamente porque estamos en plena paritaria y bueno, las paritarias, como ustedes saben, las de precios siempre han sido complejas, dada la la la oferta que hace la Cámara Empresarial, que es una Cámara Nacional, eh que nosotros este eh, No, si te cuento este no me vas a creer. <risa> Pero bueno Ofer, ofertaron a ucranista un, un aumento de 17.000 pesos al básico más una suma de 25.000 pesos, o sea, eh, estamos hablando de un total de 50.000 pesos. 50.000 pues, pesos como para entender, 50.000 pesos puede costar un, un servicio salario, de telecomunicaciones o dos bolsitas de en la compra del supermercado. Sí, pero lo, pues la peor parte es esta, a un salario totalmente este muy por debajo de la canasta básica, la canasta básica está en 1.200.000 pesos y estamos hablando de un solario de un cronista especializado de 600.000 pesos. Están en la eh, mitad de la canasta básica. Estamos en la mitad de la canasta básica, eh, lo que sí hay que decirlo la nobleza obliga, estamos hablando con el diario El Diario y con el diario La Arena, a lo cual este, tuvimos este, la puerta abierta como para... ...para negociar una suma extraconvencional ...que es una suma que nosotros estamos peleando desde hace años, Mauro... ...años, ¿no? esto no viene de ahora... ...viene de hace mucho tiempo que, que los salarios de prensa... ...están muy por debajo de la carácter básica... ...y bueno, hemos logrado en dos empresas que, que abran las manos... ...y que consideren una suma extraconvencional convencional... Eh, ...que bueno, vendría a, a un poco a suplantar lo que se pierde en las paritarias... El problema es que no lo estamos logrando en el diario de La Reforma, así que esta charla de hoy al mediodía tiene que ver con eso. A ver si podemos este, nada, podemos hacer algo porque los compañeros, bueno, esto con estos números no se puede llegar a fin de mes. Bien, o sea que por lo menos para el diario y para la arena van a respetar esto que propone Adira, pero aparte va a dar van a dar un aumento extra por fuera de esto. Exacto, exacto, nosotros siempre decimos que las la las paritarias son es, es un piso, es una base. Eh, que tiene que ver con una cuestión legal no que pero uno puede pagar por por arriba de eso, como lo está haciendo el canal de la cooperativa eh que fueron unos de los primeros que hicieron pie en esto y que hicieron punta eh nada si vos te das cuenta que con el salario que se gana en paritarias no no se llega a fin de mes este hay que recomponerlo y hay que por todo hay que bueno eso nos costó muchísimo ahora sí como te decía recién. Eh, por un lado estamos contentos, porque hay una negociación que está activa eh qué quiere decir eso? nosotros pedimos ellos ofrecen y la verdad que en ese sentido eh en los plenarios que nosotros no hemos encontrado con los compañeros a nivel nacional eh esto también hay que decirlo es una provincia que nosotros mm, eh, vemos que es diferente en ese trato hay lugares que están muy, muy mal, muy, muy muy mal, y, y bueno, nada, imagínate que están peleando sin tener un peso encima, ni siquiera una puerta abierta para poder negociar. Eh, algo que nosotros, Mauro, como te decía hace un ratito, logramos con los compañeros y lo logramos a través de la lucha, viste eso que, que no es un cliché que los derechos se, se conquistan y no es que te los dan, eso es real, nosotros los trabajadores de prensa, lo sentimos en carne propia y, y bueno, disfrutamos también de eso, no de que, que las movidas sirven y sirven en el conjunto y sirven cuando estamos todos, si no, no, no, esto no resulta. Bien. Pero bueno, en algunos lugares cuesta un poco más, en otros... este Estamos gozando de eso si se quiere, ¿no? de la unión de los trabajadores dos, dos preguntas respecto a esto con este con esta este acuerdo por fuera de lo que propone adira por lo menos con la arena y con el diario en cuánto se recompone el salario y se recompone eh, eh, mira es cinco veces más de lo que ofrece adira estamos hablando de 160.000 pesos contra una suma que ahora querían dar de 30 en realidad o sea, es bastante más, si bien eh vamos camino a tratar de por lo menos de lograr la canasta básica, que es nuestro objetivo y es lo que se pide en paritaria. Eh el problema de los salarios de empresa es que se está muy lejos, ¿viste? Claro. Eh pero bueno, es una manera de avanzar y no retroceder. Nosotros sabemos con los compañeros y compañeras que no nos nosotros no no tenemos vuelta atrás, ¿eh? Nosotros no vamos a dar un paso atrás nunca porque Eh, el mismo salario te lo está diciendo o sea si tu misma familia tu mismo entorno tu misma tu tu mismo vivir te está diciendo que si te quedas quieto te te morís este porque no no no se puede siempre hablamos que es un trabajo de riesgos es un trabajo donde le, el cuero del periodista está muy muy muy con mucha exposición. Y, bueno, nada, no no, no no estamos dispuestos a ceder nunca más este un paso atrás que tenga que ver con cuestiones salariales. Bien, ¿y qué pasa con la reforma? ¿Por qué no se puede llegar a un acuerdo con la reforma? Por lo menos un acuerdo que, eh, que sea similar al del diario y la arena. Mira en el caso de la reforma, este eh, los compañeros de Pico están no están movilizados, están muy desmovilizados hace un montón de tiempo... Nosotros fuimos el año pasado dos veces para tratar de unificar el sindicato. Eh, no es que bajamos los brazos, pero nosotros respetamos la base, la que, que son los compañeros de allá, del sindicato Ciprián Zona Norte, y la verdad que no están bien, los compañeros no están bien, porque ¿qué pasa? Eh, no solo están cobrando mal, sino que están desmovilizados. Es el caldo de cultivo eh, letal para, para, para el movimiento de trabajadores. Eh, en ese sentido, eh, estamos tratando de hacer un poco de fuerza acá con los compañeros de acá, los cuales siempre estuvieron movilizados, y el problema que tenemos acá, que bueno, que a los compañeros los mandaron a la casa, en algunos casos con poco material, eh, de hecho la fotógrafa no tiene cámara, por ejemplo, a la cual se le exige una foto que no tiene con qué sacarla. Eh, el periodista está poniendo su computadora, su red, su, están stand También están en una este micro lucha si se quiere acá para para lograr esos objetivos, pero bueno este también sucede eso, que cuando uno hace teletrabajo los compañeros se dispersan, los compañeros se van a la casa y creen lamentablemente que es lo que está pasando mucho también en pico que que que, que su trabajo vale menos, que hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque mañana vamos a terminar transando. Eh, plata por horario, o sea, y es la, la que se está viendo en todo el país, que, que es una locura, ¿no? Es, es sacarle, sacarle lo, lo profesional de la actividad y se viene un momento que si no defendemos la actividad esto va a ser un desastre. O sea, eh, renunciar a salario y, y este y dejar de ir este algunas horas al trabajo, eso es lo que exacto, se puede exacto, llegar a... A dar exacto es el peor estadio mauro eso, claro sí sí más vale para bien claro es el es el peor el peor estadio porque porque no se hace así eh vos sos un periodista de calle y sabes de lo que hablamos claro. de estar en el lugar y, y y es otra cosa es otra cosa el teletrabajo está bueno, eh todo bien, pero no para un dañarse. momento fue eso para un momento eso fue un momento claro. este o para una situación especial de una persona que hace solo redes, ponele Este, pero el periodismo no se ejerce desde la casa, eso está más que claro, y mucho menos este perder salario por eso, por eso nos preocupa muchísimo el estado de movilización que hay en, a nivel nacional, es muy complejo, es muy muy muy complejo compañeros que ya están hablando en estos términos y no así este, se va a romper todo bien eh, y, y, y o sea más allá de esto hay algún canal de diálogo con el con el sindicato y la empresa de la reforma o por ahora están negados a cualquier otro acuerdo nosotros hace rato hace rato que estamos tratando de, de tener una llegada ahora en la asamblea de hoy vamos a tratar justamente este tema porque a nosotros también nos perjudica que una empresa no no, no acceda a esto y Nosotros tenemos entendido de que de los tres medios periodísticos están tienen pauta, están bien, son justamente necesarios el diario de la reforma, no es un diario que tiene que dejar de existir, mucha ni mucho menos. Nosotros sabemos perfectamente que nadie va a escribir cosas de pico de otro lugar. Entonces, claro. dicho dicho esto, este es un es un medio que tiene que estar, que no tiene que desaparecer, que tiene que estar vigente, pero bueno, eh Eh, ya te digo, nosotros el año pasado fuimos dos veces a Pico y el panorama que vimos fue muy desalentador, muy muy muy desalentador desde el ámbito de los trabajadores, algo que bueno, que la empresa misma se ha encargado de de de de, de nada, de sí, de fogonear de, también, de porque de claro. Totalmente, y es una empresa que no se ha portado muy bien con los compañeros en muchas ocasiones, han pedido, por ejemplo, licencias sin goce de haberes que es, es un trámite esencial para la vida de un trabajador cuando quiere buscar algún otro empleo y no se lo han dado, eh, no están buenas las cosas que están pasando ahí, y bueno, vamos a tratar hoy justamente al mediodía el tema que vamos a tocar, el tema de la reforma, para ver cómo podemos llegar a acercarnos este a nivel sindicato y bueno, desde los trabajadores sería lo más, lo mejor, ¿no? Claro, es, hoy es una es una jornada de lucha, pero con esto de armar un este un acuerdo por fuera de la propuesta de Adira, ya no se piensa en una medida de fuerza. Y no, Mauro, no no Mauro porque mmm, Eh, nada porque nobleza obliga uno tiene que, que ser consciente con estas cosas tiene que ser receptivo y tiene que del otro demostrar que si hay un acuerdo se de, se, se avanza en, en una cuestión de, de paz este, social si quiere bien eh, en ese sentido para nosotros está buenísimo eh, pero bueno por otro lado bajar una bandera eh, cuesta y cuesta mucho desde muchas cosas eh, la luchaético claro Y desde lo, desde lo este, salarial, por supuesto. Sí, o sea, la lucha que... que viene llevando el sindicato es larga, eh, ha habido movidas eh, varias veces desde un diario hacia el otro, en este caso uh -huh. justo el diario con la arena y también la reforma. Eh, ¿Y por qué te crees, este vos Milton, que esta vez sí se dieron a estos reclamos desde las desde las patronales? mira Mirá, eh, es, eh, esto comenzó el año pasado ya, el año pasado... Eh, comenzó con que hicimos el pedido de toda la vida, de siempre. Nosotros en el diario La Arena y en el diario El Diario hicimos una medida de fuerza que fue 100% eficaz, en el sentido que cuando se dijo paro, se paró. eh Algo que fue en el diario La Arena fue algo este, histórico, ¿Sí? que parecía un hecho simple, pero... Es como yo te decía, creo que de alguna manera eh se sabe que, nada, ellos también son conscientes de que los salarios son bajos eh yo nosotros por ejemplo negociamos en el diario El Diario eh, y en el diario de Arena de puertas abiertas y ellos saben perfectamente que el salario es bajo eh, eh, eso no, no, no cabe ninguna duda pero bueno, también saben que sin trabajadores no hay empresa y si hasta que nosotros no nos pusimos firmes, no, no la cosa no se movió, esto cambió a partir de una medida de fuerza que fue 100% efectiva. De antes de eso habían paros que eran muy irregulares, paros casi te diría unipersonales. Claro. Este Sí, que no sirven para bueno, nada. No. no porque porque no, porque no se porque no se visibiliza la fuerza y eso esto pasa hasta en una casa hogar, pasa en todos lados hasta que vos este no demostrás eh, interés en lo que realmente querés, pareciera que dicho así las cosas no se mueven Totalmente. bueno, esta vez se movieron gracias a la lucha de los trabajadores Milton, bien, perfecto así que hoy al mediodía es la jornada de lucha, de lucha pero también de, de, de charla con los trabajadores en la Plaza San Martín a partir del de mediodía así es bien perfecto Milton, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés Gracias a ustedes por llamar. Abrazo. Milton Fernández es el secretario general del CIPREN, del sindicato de prensa Zona Sur. Habló de esta jornada de lucha, de charla que van a tener con trabajadores, pero también adelantó que por lo menos la arena y el diario van a llegar a un acuerdo con los trabajadores por fuera de la propuesta de Adira que es de muy este, muy baja de casi este no llega a 45.000 pesos eh, al, eh, para el sueldo y, y, y también como como recomposición salarial están hablando de una recomposición salarial que quintuplica la, en la propuesta de Adira, pero esto directamente con las empresas locales, por lo menos La Arena y El Diario. La reforma sigue en tratativas, por ahora se niega a dar ese aumento.